Buen día Pablo, buen día a toda la audiencia, muy bien. Bueno, Ariel, bueno, a ver, ¿qué qué, qué análisis has hecho? Eh, pasaron pocas horas eh, del resultado de las PASO, pero bueno, eh, te queremos escuchar, a ver. Bueno, en principio creo que, como en toda elección y siempre lo he dicho, eh, hay que tomar nota de cada una de las elecciones, que es la oportunidad en donde la sociedad se manifiesta, Y en esta oportunidad creo que eh, mucho más debido a los distintos matices que ha tenido eh, en, en todos lados, ¿no? No solamente en Toay y en la provincia de La Pampa, sino en el país entero. Con lo cual, eh, podemos, si se quiere, a tu pregunta de qué análisis ha hecho, creo que el análisis va a continuar y hay que, hay que hacerlo minuciosamente para poder justamente interpretar Lo que la sociedad nos está diciendo, que por ahí ya lo sabíamos, lo advertíamos, pero, pero bueno, eh, hoy con resultados en la mano, eh, por, tenemos la gran responsabilidad de interpretarlo y eh, poner a hacer, digamos, ¿no? O sea, buscar revertir aquellas situaciones que, que seguramente no, no coincidimos todos en que no se está llegando, que no se está bien, y bueno, y, y ver cómo encontramos la manera, ¿no? En una elección muy muy, muy, muy rara, teniendo en cuenta la cercanía con la que se disputó la elección provincial, en donde se obtuvieron resultados muy distintos, muy distintos para un lado y para el otro. Uh -huh. eh, eh, cuando digo para un lado y para el otro, porque digo, hoy me toca hablar como, como si se quiere eh, derrotado por mi ley, y bueno, y lo mismo le pasó a Abel Zabarot en general hacha de otro signo político con el mismo, si se quiere, candidato nacional. Claro. Con lo cual, eh, no, no va a ser fácil el análisis y podemos sí eh, decir a precesiones generales que, que la sociedad, se manifestó eh, con bronca en una opción en donde creo que buena parte, y esto es muy a modo personal, sí. buena parte de, de las propuestas o de, de, del, del discurso del candidato ganador, y con todo respeto lo digo, por ahí suenan hasta irrealizables o descabelladas, y creo que eh, nada, la sociedad nos está diciendo, bueno, aún prefiero eso a, a todo lo otro que ya nos han dicho y no lo han podido cumplir. Ah. Ariel, eh, quedan dos meses y pico para octubre. Eh, ¿Hay ah. posibilidades de revertir eh, esta elección para el peronismo, tanto bueno eh, sobre todo a nivel país? Yo creo que sí, me parece que eh, esta es una primer parte. Eh, la gente en cada una de las elecciones se manifiesta. Y, y todas las elecciones son distintos por eso te digo que si tenemos en cuenta lo que sucedió el 14 de mayo a lo que sucedió hoy, la verdad es que eh, nada, o sea eh, no tengo ninguna duda de que en octubre puede cambiar y vamos a trabajar para que cambie vamos a trabajar para, para que eh, podamos encontrar la mejor propuesta y que sea creíble y que la gente pueda confiar en lo que le decimos, ¿no? Que creo que también ahí hay buena parte de, eh, del, de lo que no estamos logrando, o sea, eh, en una elección para cargos locales obtenemos resultados que al mes con candidatos nacionales no podemos trasladar esa propuesta, o sea, y no podemos, eh, más allá del, del esfuerzo que hemos hecho, o sea, particularmente... Eh, He trabajado para tratar de, de hacer entender de que aquellos que me eligieron como intendente el 14 de mayo, eh, lo mejor que podíamos hacer para Toay en este caso era de poder tener un, un presidente de, del mismo partido, de la misma fuerza política, con el cual poder hacer eh, la gestión más fácil y poder encontrar aquellas expectativas con las que votamos el 14 de mayo. Bueno, evidentemente, eh, o no llegamos con, con la propuesta, con el hacer entender, con el trasladar ese mensaje, o eh, aún así, entendiéndolo, la gente nos dijo, no, no importa, es otra cosa, votamos otras personas, votamos otros cargos, y, y bueno, eh, y vamos a trabajar para eso. Pero no tengo dudas, eh, no tengo dudas, o sea, hay ya ejemplos que, que han ocurrido en, en otros momentos con resultados en las pasos que luego eh, se revierten y para bien no o sea a uh -huh. ver ojalá que podamos revertir esta situación porque hablaría de que eh, primero antes que nada quedan varios días eh, meses para terminar esta gestión de gobierno actual y, y eso haría también de que eh, mejoremos el rumbo si se quiere, así que no tengo dudas de que lo vamos a revertir vamos a trabajar para eso vamos a juntarnos con quien sea para analizar y encontrar eh, la mejor interpretación de los resultados del día de ayer y bueno, y ojalá que el lunes después de las elecciones de octubre el 23 de octubre eh, cuando estemos hablando nuevamente podamos Eh, hacerlo con otros resultados en la mano. Ariel, eh, mirando algunos números acá de la provincia de La Pampa, eh, en Tuay eh, la candidatura de Ariel Rauchenberger fue más, la más votada, incluso este, bueno en la sumatoria eh, entre los dos candidatos de Juntos, eh, eh, ellos quedaron abajo, eh, fue 51-43. Eh, ese resultado bueno era el que esperabas vos, me imagino. Sí, nosotros... Eh... Trabajamos trabajamos mucho, la verdad es que aprovecho para, para agradecer muchísimo eh, a la militancia, a toda la gente que nos ayudó a llevar adelante la campaña. Agradezco muchísimo también a aquellos que nos volvieron a acompañar con el voto y, y logramos eh, el objetivo de que justamente Ariel Rauschenberger, quien me parece más allá de... De, de un amigo, una persona por demás capaz para llevar adelante la función en el Congreso de la Nación como diputado nacional, que ya lo ha sabido hacer y muy bien. Con lo cual, eh, desde ese compromiso, desde esa responsabilidad, eh, salimos a, a trabajar esta campaña y, y, bueno, logramos al menos ese objetivo. En el otro seguiremos trabajando para para el recuperatorio. Bueno, bueno Ariel, eh, nada queríamos tener este, la voz tuya acá en Kermés. Eh, no sé si querés agregar algo más, no gracias. No, simplemente agradecerle a toda la ciudadanía de Toay. La verdad es que en el día de ayer eh, se llevó adelante una hermosa fiesta cívica en donde la gente concurrió a votar. Más allá de por ahí las pequeñas cosas que también hay que tomar nota, que también hay que corregir, que tienen que ver por ahí con con la organización, con los, las responsabilidades de quienes son eh, designados autoridades de mesa, que sabemos que no es fácil, que es complejo, pero creo que toda la sociedad por ahí nos merecemos también un replanteo de cómo es la vida en democracia, de la importancia que tiene el ir a votar, de la importancia que tiene una carga pública, eh, de las posibilidades que nos brinda eh, manifestarnos a través del voto, Y, y bueno en el día de ayer eh, más allá de estas pequeñas situaciones la ciudadanía de Tuay concurrió con una muy buena participación eh, estamos hablando de una muy buena participación en una elección de carácter obligatoria y a modo general eh, que tendría o sea que lo decimos casi como, como un logro cuando en realidad tendría que ser la normalidad no sea yo, yo quisiera que Eh, los eh, que sean mucho menor el porcentaje de gente que no lo, que no vote y el que no lo haga que no lo haga porque realmente no pueda no porque no quiera para eso también tenemos que trabajar pero bueno más eh, de eso, Ariel ¿por qué marcas sí. esto de que hubo algún problema en alguna mesa eh, con alguna autoridad eh. sí o sea tuvimos eh, situaciones en donde por ahí se demoraron los comienzos de, de La apertura del anexo. Porque ah. faltaban autoridades ah. o porque eh, alguno no estaba, o, y, y bueno, son todas cosas que también van haciendo mm. a, la, a la prolijidad y a la organización, ¿no? O sea que, que bueno, eh, son detalles para, para seguir teniendo en cuenta. Claro, bien. Bien, Ariel, eh, gracias por estos minutos, que tengas ah. buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes mm. y que tengan buen día también. Bien. Un abrazo.